¿Qué podemos decir de Argentina de lo que acaba de hacer? Acaba de dar un golpe muy fuerte sobre la mesa. Acaba de hacer historia otra vez el equipo argentino de básquet. Otra vez estamos en lo más alto del básquet mundial, a base de espíritu, carácter, personalidad, juego, audacia. Eh, eh, de la mano de Facundo, de la mano de Luis Escola, de la mano de Garino, de Gaby Deck jugadores que, que, que, que han vivido sobre la sombra de, de la generación dorada y en este momento se han sacado esa sombra y han empezado a brillar por sí mismos eh, es increíble increíble lo que han logrado y emocionante porque la verdad que yo es la primera vez desde que me retiré que me dieron ganas de volver a pisar una cancha de básquet es la primera vez que sentí el deseo de volver a jugar con ellos, fue increíble lo que acabamos de ver.